Las ideas claves o características de la carta a los Gálatas, estas son peculiaridades muy, muy, muy especiales, muy especiales. Yo creo que con esto ustedes van a terminar como de comprender a la carta de los Gálatas y en estas eh, seis horas vamos a nosotros introducir, por supuesto, la epístola a los romanos, pero, pero concluyamos. E introduzcamos prácticamente, aquí concluyamos con Gálatas, pero introduzcamos los mismos pensamientos eh, de Pablo en la carta a los, a los romanos. Mire, esta es una idea clave estupenda, pero un tanto triste. Gálatas es la única epístola de Pablo que no contiene ninguna nota de alabanza. Hasta Corinto recibió alguna nota de alabanza galatán no no hay ningún encomio para sus destinatarios tampoco tiene la habitual acción de gracias que pablo da por sus destinatarios al inicio de de su salutación mire usted si se va conmigo ahí al principio de la carta pablo apóstol no enviado por hombre ni nombrado por un hombre sino por jesucristo y por dios padre que lo resucitó de la muerte y de los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Señor Jesucristo que se entregó por nuestros pecados para sacarnos de la perversa situación presente según el deseo de Dios nuestro Padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén me maravilla que tan pronto hayan dejado al que los llamó por la gracia de Cristo ah, o sea, Pablo después del saludo, miren los saludo mucho mi hermano, pero le recuerdo que me debe pisto ah, o sea, ni siquiera y la familia usted mire, y ha estado con penas no, no, no, no, no eh, lo saludo en el nombre del señor 21 cañonazos, pero me debe pisto ¿qué pasó? si usted mira mira la, la, la, los primeros cinco versos Pablo se extiende en la presentación de él Pero realmente la salutación esa, la, la, la introducción esa, no necesariamente es el saludo habitual de San Pablo. Y rápido, en el verso 6, dice la razón por la que escribe. O sea, aquí no tiene la habitual acción de gracias que Pablo da siempre por sus destinatarios al inicio de, de, de su carta. Estas omisiones reflejan la urgencia que sentía Pablo de confrontar el error y en defender la doctrina de la justificación por la gracia de Dios, por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que el tono de la carta es notablemente enérgico, en, es, en especial cuando se refiere a los judaizantes. ¡Ay, esos los tiene entre pecho y espalda San Pablo! Pero también al reprender a los mismos hermanos de la iglesia, o de las iglesias. ¿Verdad? ¿Verdad? Otra característica es que el autor San Pablo demuestra mucha versatilidad en su presentación de su defensa recurriendo a la escritura, a la experiencia, a la lógica, a advertencias, a exhortaciones y a otros medios para lograr su meta. ¿Verdad? Lo que sí es que está enojado pero no pierde la creatividad. Está enojado, San Pablo hay que reconocerlo, está enojado, pero no pierde su creatividad. Eso quiere decir que San Pablo recurre muchas veces a su experiencia. Miren, si no me hacen caso, por lo menos vean mi ejemplo, vean lo que yo fui, ¿verdad? Perseguidor de personas. Ahora... Yo comprendo que fui salvo por la gracia. O sea, su experiencia es válida. A veces hasta la lógica. A veces exhortaciones directas. Pero San Pablo tiene esa habilidad. En esta carta. y en, Bueno, en un, muchas, ¿verdad? Pero, pero particularmente en esta carta que estamos viendo. Paso. Paso. ¿Qué más encontramos aquí como ideas claves o características? Esta es la única carta de Pablo dirigida a un grupo de iglesias. O sea, esta es una carta circular. Esto es interesante. ¿qué quiere decir eso? si yo le digo que la carta es muy general ¿ustedes me dirían sí o no? yo creo que no si no es general y es específica ¿qué quiere decir eso? ¿qué les dice a ustedes eso? ¿cuál es la sospecha que les crea ahí esa, esa carta cuando circulaba por las iglesias abordando temas específicos? que eran temas comunes que eran problemas comunes ¿verdad? ¿qué quiere decir eso? hasta el día de hoy yo encuentro de repente algunas iglesias de, de algún corte denominacional que son tan legalistas en el milagro como en el limón que son tan legalistas en la Betania como en la zona 21 que son tan legalistas en Escuintla como en Altaverapaz y como que formatean a los pastores Se ha dado cuenta que muchas veces hay dos, oh, hay, hay entre muchos cristianos y tipos de cristianos, hay dos nuevos tipos de cristianos. Uno, los cristianos reciclados, ¿verdad? Hay los cristianos reciclados, son fantásticamente eh, predecibles, pero también hay cristianos clones, ¿verdad?, que están cortados con la misma tijera que su líder, que su supervisor, y de repente, hasta con los tics, ¿verdad, hermana Ir? Hasta con los tics de su líder. Y también en los legalismos. Repiten los legalismos. O sea, repiten a veces las malas mañas de las iglesias. Van, fundan una iglesia y llevan las mañas... Ya se murió el viejo y todavía siguen con las mismas mañas. ¿Verdad? Así hay. Quiere decir que estas iglesias tenían un vínculo común, o varios. Uno de ellos eran, eran iglesias cristianas, pero dos principalmente tenían los mismos problemas y los mismos errores. Otra idea, o característica. Después de 2 Corintios, Gálatas es la carta más autobiográfica de Pablo, aportando información histórica muy valiosa sobre el trasfondo del apóstol Pablo. Gálatas 1, Gálatas 2. ¿Qué incluye? Si ustedes miran en el verso 17 y 18 del capítulo 1, Pablo nos vuelve a testiguar sus tres años de estadía en Arabia del Norte, que hoy es Jordania. ¿En dónde estuvo tres años Pablo? En Jordania. Ahí hay un rey, el rey de Jordania, ¿verdad?, que, que hasta hace poco era muy condescendiente con los israelitas. Pero los israelitas son a veces meros malcriados, ¿verdad? Les hicieron algunas cosas no muy buenas para los jordanos. Por ejemplo, bombardearon eh, algunas iglesias evangélicas jordanas los israelitas verdad mataron a algunos evangélicos cristianos evangélicos los israelitas ¿verdad? y entonces jordania estaba muy enojada por lo que le hicieron a gaza también esto no lo menciona digamos el, el, eh, el libro de los hechos lo menciona con cierta reserva verdad bueno Por ejemplo, aquí en el 17 y 18, el capítulo 1. Yo se los voy a leer porque es interesante con los datos que nos dan. Miren, pues, 17 y 18. Dice. O de subir a Jerusalén a visitar a los apóstoles más antiguos que yo, me alejé a Arabia y después volví a Damasco. Pasados tres años volví a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Pablo no conocía a Pedro. Después de su conversión, él se va tres años a Arabia. Cuando ya regresa de Arabia, va a conocer a los apóstoles más antiguos que él. Fíjese, no mayores que él, más antiguos, ¿verdad? No dice aquí que sean más experimentados que él, no. San Pablo tiene un claro llamamiento. No dice, ay no, ustedes que fueron los primeros apóstoles. Hoy, no hoy, ¿verdad? Ya hace rato, aquí en Guatemala, un gringo de esos desvelados, y, y que dice, que, bueno, él dice que es apóstol, ¿verdad? pero no solamente eso, que es el apóstol de los apóstoles. Ajá. Se chifló, ¿verdad? Bueno, desde antes, ¿verdad? yo creo que desde antes de... El, el, el inicio del mundo ya estaba chiflado, pero, pero, pero sí honestamente, mire, San Pablo dice, no señores, ellos son más antiguos que yo, pero no tienen más experiencia que yo. ¿En dónde radica la experiencia? El Señor me llamó a mí. Esa convicción sí es bien bonita de San Pablo, bien, bien bonita. Y luego, mire, yo tenía ganas de conocer a Pedro y me estuve 15 días con él. ¿Qué aprendió de San Pedro? Saber. Ese Pedro es peligroso usted para ser disipulador, pero estuvo 15 días con él. Entonces, eso lo registra solo, solo Gálatas y por supuesto una buena parte de Segunda Corintios. Y luego, fíjese usted, su viaje al concilio de Jerusalén, eso lo dice del 2, 1 al 10. Pero, también del 11 al 21, capítulo 2. Vean lo que dice el once. Cuando Cefas llegó a Antioquía, me enfrenté con él abiertamente porque su conducta era censurable. Mire, en la estructura de la iglesia católica, el cardenal madreando al Papa. ¡Ja! Mire usted, el cardenal madreando al Papa. ¿Quién se lo iba a imaginar? en la estructura de la iglesia católica ya que dicen que Pedro fue el primer papa aquí San Pablo lo está censurando fíjese usted y no leímos los otros versos porque es del 11 al 21 pero Pablo está censurando a San, a, a San Pedro le está diciendo tu conducta es reprobable ah, eso de que solo con los de la circuncisión y que estés predicando eso Pedro mira, eh, a mí me contaron Que vos estabas en una azotea y recibiste una revelación del Señor. Estabas medio atolondrado y no sabías si era visión, si era revelación. Lo que sí es que el Señor te habló y te dijo: Come. ¿Qué había en el paño Pedro? Contanos. Moronga, chicharrones, pato, ¿verdad? Conejo, conejo. Había conejo mire lo que no había mucho era cigüeña porque la cigüeña debe ser muy flaca ¿verdad? pero el señor te dijo come y cuando no quisiste comer yo sé lo que te dijo el señor ay yo me la sé Pedro entonces ¿por qué venís conmigo a hacer ahora esos mates de patojo? entonces lo reprendí lo censuré entonces tiene una confrontación con Pedro y la admite San Pablo y es más La pone acá, para ilustrar, si tuve una confrontación con Pedro. ¿Qué me quita amonestarlos a ustedes? Si lo hice con Pedro, uno de los primeros apóstoles, ¿cómo no lo voy a hacer con ustedes? Ah, o sea, lo que está haciendo ahí no solamente es desnudando a Pedro, está diciendo, si madría a Pedro, ¿cómo no lo voy a madrear a ustedes? O sea, miren ustedes, o sea, ¿quiénes son ustedes? ustedes? se creen los tirantes de Rocky Balboa, ¿verdad? ¡Hombre! O sea, ustedes van a hacer sufrir las consecuencias si no viven por la fe. Esa es la idea de todo el, eh, la carta a los gálatas. Es, es muy linda. Yo los animo para que la lean. Pero son ideas claves que nos van a servir a nosotros para ir trabajando principalmente, principalmente las ideas de los romanos. Ahora, trasladémonos a los romanos. Veámonos ahí nosotros frente a frente con la epístola de Pablo a los romanos. A los romanos. Ahí veámonos, veámonos cómo nos ayuda esto, esto también a nosotros. Básicamente voy a seguir la misma línea. El tema, el autor, lugar y fecha en la que fue escrita la carta, destinatario y propósito contenido de la epístola resumen de la epístola peculiaridades palabras claves e ideas características, grandes doctrinas y famosos pasajes también en esta carta, ese va a ser el, el bosquejo, yo también se las voy a dar la otra semana ahí la voy a concluir y ahí se las doy para los que la, la deseen, ¿verdad? bueno, miren de las 21 cartas del Nuevo Testamento tenemos la certeza, por lo menos, que Pablo escribió 13. Ahí hay una certeza de que de las 21 cartas, 13 escribió San Pablo, no 14. Estas cartas nos proporcionan un conocimiento profundo acerca de la fe y la vida de las iglesias en los primeros años de existencia. Eso quiere decir, recordémonos que romanos, gálatas o cualquiera otra, la intención apostólica es básicamente desarrollar un conocimiento profundo acerca de la fe. Si ustedes ven, aquí hay otro concepto de fe. Porque ¿qué es la fe? Si no es precisamente aquello que me hace vivir a mí en lo particular y que me hace identificarme identificarme con algo específico, ¿verdad? La fe lo que hace es identificarme. Señores, la fe identifica, la fe da identidad, la fe hace que mi vida gire alrededor de esos principios. Entonces las cartas apostólicas básicamente contribuyen, proporcionan un conocimiento profundo acerca de la fe. para comenzar con un texto Romanos 12.1 os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo que es agradable a Dios verso 2 ¿Qué dice Romanos 12.2 que dice alguien que lo lea fuerte, bonito Romanos doce, dos no os conforméis a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que preferéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren ustedes, miren mi termo de café. ¿Cómo es el café? mire usted era un chorrito y aquí agarró precisamente la forma del vaso distinto hubiera sido por ejemplo si yo meto mi reloj y este no se amolda al vaso la idea en, el, en romanos capítulo 12 verso 12 es que yo no sea como el café Y no me refiero a los negritos aquí, no, yo los respeto a ustedes, ¿verdad? Negritos y todo, pero hasta su esposa los quiere, eso no hay problema. El asunto es que yo soy, yo debo de ser como el, el, el reloj, que no agarro la, la forma, el molde del vaso. Eso es lo que quiere decir la palabra conformarse. La palabra conformarse es agarrar la forma. No se conformen a este mundo, o sea, no agarren la forma del mundo. ¿verdad? antes bien, ahora regresemos al uno os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a, vos, a Dios, que es vuestro ah, eso quiere decir también, eso quiere decir que mi fe es una fe que piensa señores mi fe es una fe que se explica ¿verdad? es más Recuerden ustedes que la ciencia no deja de ser ciencia cuando hay alguien que no la logra explicar. ¿Sí? Y se sacan teorías, pero sigue siendo ciencia. Digamos, ¿quién puede dudar que un astrólogo sea científico cuando saca teorías acerca de la existencia de astros que están a miles y miles y miles de millones de ...de años luz... ...nadie... ...pero si aún pudiera decir... ...miren señores... ...eso yo no lo sé... ...¿alguien dudaría, dudaría de que él es un buen científico? ...no... ...lo que sí es que comprendemos que es tan infinito... ...que no lo logra explicar más que con teorías... ...y muchas veces nosotros también... ...somos científicos de la palabra... ...hay cosas que no sabemos explicar... ...una de las noticias de ayer... ...creo yo en uno de los periódicos de Guatemala... Que la luna se está haciendo más pequeña porque se está como chupando, ¿verdad? Del frío se está encogiendo. Lo dicen los científicos. Muy bien, yo les creo. Está bien, les creo. ¿Verdad? Y así somos nosotros con la palabra del Señor. Nuestro culto es un culto que piensa. Cuando usted haga cosas que no piensa, no las haga. No son cristianas. cuando el Espíritu Santo se convierte en una fuerza bruta, ya no es Espíritu Santo. Y hay personas que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza bruta, verdad, que, que me hace tirar en el suelo, verdad, como, como, como en algún momento una de mis hermanas tenía cierto temor, porque si el, el Espíritu me va a agarrar como esa hermana, y yo tengo mi calzoncito roto, decía mi hermana, me van a ver mi calzoncito roto ahí, el Espíritu Santo no hace eso. Me voy a poner dos ejemplos. En una iglesia aquí en Guatemala, imagínense ustedes, aquí en Guatemala, una iglesia, eh, creyendo en, el, en, en un don que el pastor se inventó, el don de seréis como niños, eh, y entonces él habló acerca del don de la lactancia, en una vigilia las hermanas se sacaron los pechos y los hermanos hay... Como era una bodega alquilada, el dueño que no era cristiano les pidió la bodega. Hermanos en Santo Domingo, República Dominicana, que van al culto con un pañal aquimir, plenitud. Hay celestes y rosados, por si les interesa. Pero van con su pañal plenitud. Y cuando están en la adoración, se ponen el, el, el pañal, ¿verdad? Y comienzan a gatear porque la Biblia dice, y seréis como niños. Esa es una fe que no piensa. Esa es una fe ridícula. Es una fe tóxica. ¿Cuántas iglesias hay así? O sea, las, las cartas lo que hacen es censurar esas actitudes. Las cartas apostólicas lo que hacen es darle una fe que piensa a los creyentes. Y además, trabajar su vida. Y la vida es todos los días de mi vida, no solo los días que voy a la iglesia. ¿Verdad? Imagínense ustedes esos nuevos dones del Espíritu Santo. El don de la lactancia materna, ¿cómo no, verdad? Ahora, ¿a qué grado de convencimiento y de generación tienen que llegar las personas de esa iglesia para acceder los caprichos del pastor? O sea, ¿a qué grado de convencimiento? Porque ninguna estaba ahí forzada ni ninguno. ¿Cómo los convencieros? Convenzan a toda su iglesia a que den los diezmos. No lo logran siempre hay un malcabresto, malcabresta que no quiere dar sus diezmos y eso los convencen hasta de ser esas cochadas ¿verdad? o sea ¿cómo los convencen? ¿qué poder de convencimiento? ah, es que una fe que no piensa se vuelve tóxica una fe que no piensa se vuelve tóxica ¿verdad? hermanos, eso es cierto una fe que no piensa se vuelve tóxica y entonces anula la honestidad de las personas. Oh, las anula por completo. Ahora, otro de los elementos es que la carta de Pablo a los romanos es una de las más influyentes en el pensamiento de los líderes de la iglesia del Señor a lo largo de toda la historia del cristianismo. Ah, eso es bonito. La carta a los romanos es una de las que más ha influido en los líderes evangélicos a lo largo de toda la historia del cristianismo. Muchos cristianos conocidos la han, la han puesto como ejemplo la salvación en Cristo a través de las páginas de, este, de esta carta, como por ejemplo, Agustín de Hipona, por ejemplo, Martín Lutero, Juan Wesley, Juan Calvino. O sea, son personas que han puesto esta carta, las páginas de esta carta, de una forma maravillosa. Y ahora, si quiere escribo aquí el nombre de cada uno de ustedes. De verdad. Porque esta es una carta preciosa, que vale la pena que la exploremos, y que la prediquemos. Les conté que yo estoy predicando de Marcos todo este año, ¿verdad? de enero a noviembre. Todo el Evangelio de Marcos. Ahí el tercer domingo del mes de noviembre termino mi, card, mi predicar sobre el Evangelio de Marcos a partir del último domingo ya comienzo con una serie de temas sobre el advenimiento de, la, de nuestro Señor ¿verdad? hasta finalizar el año pero motivado por esto dije yo voy a predicar sobre romanos el otro año ¿verdad? me va a llevar de enero otra vez a noviembre toda la carta a los romanos durante ese tiempo Y, y entonces alguien me dice, bueno, nosotros te compramos tus manuscritos y de repente los editamos porque yo escribo la totalidad de mi sermón, ¿verdad? Entre cinco, seis o siete páginas por, por sermón. Entonces me dice, mira, escribí los todos y los, y los volvemos un libro. Pero me gustaría mucho experimentar la posibilidad de, de juntar, conjuntar, todos los sermones sobre romanos. Y entonces estoy planificando eh, romanos de enero a noviembre del próximo año. Ese va a ser mi tema de sermón, ¿verdad? Con, con ese libro. Yo les dije, ¿saben qué le dije a los hermanos? Que si lo fuéramos con los, con los números exactos, por lo menos 33 años me van a tener de pastor, ¿verdad? Para predicar, digamos, dos libros por año, o incluso, pues, hasta 66 años de pastor, ¿verdad? Si predico libro por libro, y a veces, si el libro de los Salmos llevo dos años y medio predicándolo en los cultos de oración, ¿verdad? Entonces... Creo que va a ser interesante predicar todos romanos el próximo año. De repente se atreven y se animan. Romanos contiene una declaración racional y bien estructurado del Evangelio que Pablo predicaba. O sea, esta carta, la virtud es que se estructura sobre el Evangelio que Pablo predica. Aquí está condensado Todo el Evangelio. Ahora me van a dar carita con las plataninas, ¿verdad? ¿Cómo no? Para mojar con el café. Plataninas con café. Está comenzando todo el Evangelio. Sí, ¿verdad? O sea, mire, si hay una carta que estructura muy bien el Evangelio, señores, es la carta a los romanos. Es, es muy linda, muy, muy preciosa. Vale. ¿Cuál es su tema central? no estamos alejados de Gálatas algunos indican que Gálatas pareciera ser el bosquejo que Pablo utiliza para escribir romanos la estructura que Pablo utiliza para escribir romanos el evangelio de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe les confieso algo Cuando comencé como catedrático uh, de, de teología, como profesor de teología, eh, de verdad yo me preparaba. Siempre me he tratado de preparar, pero no aplicaba. Y alguien me llamó la atención y me dijo, mira, vos tenés ya mucha vida de iglesia como para que apliques lo que estás enseñando con la cotidianidad. Bueno, lo comencé a aplicar. Hace un año, una persona me dijo, mira, vos sos un maestro muy simplista, me dijo. ¿Verdad? Por supuesto yo lo examiné y perdió su privado conmigo, ¿ah? ¿eh? Por supuesto. ¿verdad? Pero no fue por eso. Porque me lo dijo después. Sí, señor habla, que tu siervo se escucha. Pero, pero mire una cosa interesante, él me dijo, vos sos muy simplista, me dijo porque esos principios teológicos los volvés tan simples en, en, en la aplicación de la iglesia. Ay, entonces no me ofendió, sino que me sentí confortado, porque entonces yo dije, bueno, entonces voy por un buen camino, porque mis maestros me han dicho que mientras mejor teólogo soy, mientras mejor estudiante de teología soy, es cuando más lo veo en la sencillez de la vida y en la cotidianidad de la vida, y en la aplicación de la vida, y de verdad le digo a usted, Cuando le impresioné con esas palabras, de verdad hay palabras que se pueden traducir muy bien al castellano. Y no solo al castellano me refiero de una traducción de griego al castellano. No, me refiero a que esas palabras técnicas se pueden traducir muy bien a la vida cotidiana. Y esa es la riqueza de la teología. Y lo que hace San Pablo es el Evangelio de la Justicia de Dios en Cristo y su aplicación en la vida del hombre por medio de la fe de la mujer por medio de la fe del ser humano en medio, en medio de la fe ¿qué quiere decir eso? que San Pablo no se queda haciendo teología de balcón don Juan Macay me enseñó eso él habla de la teología del balcón y de la teología que se hace caminando con el pueblo de Dios esa es una teología bonita dice Juan Macay ¿verdad? y aquí San Pablo nos hace ese tipo de interactuación interactúa la fe con el diario vivir fíjese que el tema de, de romanos es la justicia de dios justicia desde un punto de vista positivo justicia aquí es ah por fin se nos hizo justicia es que por fin abrieron la puerta la puerta del juez y me hizo justicia es en el sentido positivo o sea yo era una persona a la que la ley no le hizo justicia por el contrario me injustificó o sea me volvió injustificable ¿verdad? o sea me hizo una persona que jamás iba a ser justificado por nada ni nadie cuando el Señor hace justicia por mí es cuando Él entonces dice no, no, no tengan pena este hombre ha sido pecador su pena es la muerte o sea no me alcahuetea pero sí me dice Pero el precio ha sido alto, por el cual se pagó a este hombre. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Cristo Jesús. La vida de Cristo Jesús. La vida de Cristo Jesús, ¿verdad? La vida de Cristo Jesús. O sea, de alguna manera, de alguna manera, esa justicia desde un punto de vista positivo, la justicia que viene de Dios, la gloriosa verdad de que Dios justifica al culpable e injusto pecador, condenado por la sola gracia a través de la fe sola en Cristo Jesús. Muero. Muero pero vivo. Muero por mis delitos, pero vivo en Cristo Jesús. Esa es una gran bendición para mí que soy pecador. El texto clave para comprender el tema de Romanos es el capítulo 1, verso 16 al 17 porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo, por la fe vivirá. ¿Le parece conocido? Lo acabamos de leer en Gálatas, y ahora lo volvemos a encontrar aquí. Este es el pasaje clave. Es un pasaje clave muy interesante, porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, señores, pero también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren qué interesante. Este es in interesante, sumamente interesante. Ese es el texto claro. Ahora, ¿cuál es el tema central de la justicia de Dios en Cristo que se ve a lo largo del desarrollo de la epístola? anoten esto que es bien importante los primeros 11 capítulos presentan las verdades teológicas de esta doctrina si yo puedo dividir la carta a los romanos la quiero dividir de esta manera en el capítulo 1 hasta el capítulo 11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 En dos palabras, miren, dos palabras. Los primeros once capítulos, la teología. Los capítulos del doce al dieciséis, la práctica. Ese es un bosquejo sencillo de aprender, ¿verdad? ¿Cuándo identifico yo, cuándo identifico yo, que me están tratando de aplicar una verdad teológica en la Sagrada Escritura? cuando uso estas palabras, eh, que no se les olvide, hay palabras que nosotros podemos ver en la Biblia, que son palabras que me pasan de una idea teológica a una idea práctica. ¿Qué palabras? Por tanto, por lo cual, así mismo. Esas son las palabras, ¿verdad?, por lo tanto, ah, o sea, salí de una idea teológica y ahora el autor me está metiendo a un principio práctico ¿qué otra palabra? a sí mismo por lo cual, ¿verdad? cuando usted identifique esas palabras lo están sacando de la idea teológica para la práctica, para la vida Romanos 12.1, ¿verdad? así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios ahora miren ustedes otra cosa también interesante ¿qué son los primeros 11 capítulos de Romanos? verdades teológicas para ser estudiadas en el, según Romanos 12.1 en el seminario únicamente en la universidad y su facultad de teología no Según el capítulo 12, verso 1, que ya lo hemos dicho dos, tres veces en un breve tiempo, ¿en dónde se aplican esas verdades teológicas? En la vida, y específicamente para ser inductivos, en lo que dice Romanos 12, 1. ¿En dónde? Ah, voy a usar la palabra iglesia, pero pongamos el, el, el, el texto así bien claro en el culto ¿quién le ha dicho a la iglesia que la, que la doctrina o que a la teología son ajenas a nuestro culto? por el contrario lo que hoy necesitamos son cultos avivados pero teológicos eso es lo que necesitamos cultos avivados pero teológicos que sepamos por qué razón hacemos tal o cual cosa le voy a poner un par de ejemplos yo tengo la liturgia de esta manera lo primero es que tenemos un preludio musical y entonces tenemos un procesional y el procesional es que yo comienzo a desfilar con la persona que va a dirigir de allá atrás para adelante ¿qué simboliza eso? señor, venimos del mundo cargados acongojados tal vez hasta contaminados, pero venimos porque tú nos traes a tu presencia, Señor. Cuando finalizo mi culto, sin entrar en muchos detalles, yo tengo un recesional. Procesional es cuando entro del culto, al culto, cargado, hasta pecador, y vengo delante del Señor. Ese es lo simbólico de entrar. ¿y cuál es lo simbólico de salir? Señor, aquí tú me has limpiado y me has capacitado para que vaya al mundo y funcione allí como tu hijo o como tu hija, dependiendo del caso ese es el, el simbolismo del procesional y del recesional hay iglesias en donde usted no sabe ni siquiera bueno hermanos, si terminé de predicar amén, ya estamos despedidos ¿Cómo así? ¿No, ¿No hay alguna secuencia teológica para finalizar el culto? Es más, incluso para comenzar el culto Y para hacer los puntos que el culto tiene Es más, la gente dice el servicio dominical Servicio dominical lo pueden hacer los bomberos voluntarios allá en el cuartel Servicio ¿Qué es servicio? Es palabra esa adecuada para el culto de la iglesia No, ¿qué hacemos nosotros? Culto No servicio. Servicio que lo haga el policía en su turno de 48 horas. Yo voy al culto. O sea, San Pablo me va a enseñar que los 11 capítulos son teológicos. Pero también me va a enseñar que esa teología no es para que yo sea cholón. Bueno, de que lo soy. Uno sabe que la cabecita es grande, ¿verdad? Pero, pero Pablo no quiere que yo me quede cholón con un montón de conocimientos no, que los asimile y que viva en base a esos principios esa es una de las divisiones lindas porque esos capítulos del 12 al 16 detallan las implicaciones prácticas de aquel que vive toda su vida bajo fundamentos teológicos ¿cómo hacen ustedes su culto? no me digan, pero piensen cómo hacen su culto ¿cómo recogen la ofrenda? ¿Cómo recogen la ofrenda? ¿Cómo hacen los sacramentos? ¿Cómo hacen los oficios pastorales? ¿Una boda? ¿Qué dicen en los funerales? Bueno, yo siempre he dicho, el pastor se mide por la forma como actúa, bajo principios teológicos, en medio de las crisis. Porque a la gente se le sale el caitudo en crisis. Así es, sencillamente. Miren, un pastor famoso en Guatemala, en los años 50, más o menos, 60, ¿verdad? Fundador de una iglesia que hoy es enorme, tiene muchas iglesias alrededor de toda Guatemala y aún fuera de Guatemala. Cuando se murió, los hijos le hicieron a cabo de año. Ya se murió el viejo hace como 24 años, digamos, más o menos. Nos invitaron para llevar al coro de niños de la iglesia y lo llevamos. La gran sorpresa que ahí había una de esas vinílicas ahora que, que, que se usan como banner, ¿verdad? Y ahí estaba que iba a haber un culto en memoria del hermano y ahí estaba su foto. El viejo ya está en la presencia del Señor, pero hecho polvo. Y todavía le hacen culto de a cabo de año. La gente saca lo caitudo que es en las crisis, no cuando está bien. Cuando se murió mi mamá, imagínense ustedes, yo fui a un funeral porque pues era eh, mamá de un hermano de la iglesia, ¿verdad? Y su, y su hija también, la, la hermana de este hermano, van a la iglesia, o sea, los dos hermanos van a la iglesia y de repente la... La, la, la hija me dice, ¡Pastor! ¿Por qué se murió mi mamá? La vieja tenía 89 años. <risa> Mire, ya se me salía el doctor Merengue, ¿se recuerdan del doctor Merengue? El doctor, el doctor. Y yo iba a decir, ¡se murió por vieja! ¿Qué esperaba? Pero todavía me dice, ¿por qué se murió mi mamá? ¡Se murió por vieja! Esa es la ley de la vida. Desde que pecamos en Adán todos estamos en proceso de morir. Y los que no muramos y si viene el Señor nos agarra de forma diferente. Pero se murió por vieja. ¿Por, ¿Por qué la crisis tiene que sacar de onda? Y como hasta los mariachis ya saben cómo reaccionan los cristianos. Fíjese que están tocando aquí con un funeral, ¿verdad? Pero sigo siendo el rey. Y aquí está el funeral de los evangélicos y le dice, señores, también sabemos himnos, ¿quieren ustedes que les cantemos más allá del sol? Y los mariachis se lo saben. ¿Verdad? Mire, se saben las canciones del hermano Vicente Fernández y también las del hermano Juan Romero. Esos agarran parejo, como la cosa es hacer llorar al deudo. Y les pagan. ¿Por qué? porque al cristiano y la cristiana se le mide en tiempo de crisis no cuando hay abundancia no cuando hay todo lo puedo en Cristo que me fortalece está bien, anda y cuando te fracase la venta vení y me decís todo lo puedo en Cristo que me fortalece <risa> me falló el texto usted me falló el texto no <risa> el que falló fue el tonto de su pastor que no lo pudo interpretar correctamente Es que era más conveniente que lo interpretara cuando le fallaran las cosas y no antes para pensar, manipular a Dios. Cuando todo me falla, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es diferente. ¿Verdad? Eso es diferente. O sea, la gente se mide en crisis. Y eso es lo que San Pablo nos está diciendo aquí para ponerlo en el diario vivir, de los capítulos 12 al 16. Por ejemplo fíjese usted que los capítulos 1 y 2 lo que nos va a decir es que Dios es justo y juzga a todos los hombres o sea por supuesto que yo sé que hay personas y hay cristianos que se creen más justos que Dios ¿verdad? otra vez en tiempo de crisis todos los muertos son buenos ¿no hay muerto malo? ¿quiere ser usted bueno? muérase pues sí. yo les conté a ustedes hace algún tiempo fíjese que una pareja de hermanos en la iglesia yo era pastor en la central y la pareja de hermanos pidiendo porque el muchacho no tenía trabajo pasamos mucho tiempo orando y al fin consiguió su trabajo nos agradeció un mes, sus diezmos dos meses los diezmos al tercer mes ya no llegó ay hermano dice la hermana fíjese que con sus compañeros de trabajo mi. bueno ¿verdad? al siguiente mes fíjese pastor que mi esposo ya no me quiere dejar venir a la iglesia al quinto mes la hermana con un morete ¿por qué le pegó? porque me quería venir a la iglesia y así pasó Y la hermana sufría mucho, se escapaba, iba al culto a veces de las señoras el miércoles en la mañana mientras él estaba trabajando de escondiditas. Y un día llegó bien trancaseada la hermana, morado aquí, morado por acá, una costilla rota. Y él se fue y pasó dos días bebiendo en su trabajo y no regresaba a la casa. Agarró uno de los carros de la, de la empresa y de repente se fue a estrellar, se fue a estrellar y se murió. Y sabe una cosa, mire pues a los que, ¿quiénes son casados aquí? De los varones. Le voy a decir, a mí me dio coraje esa hermana. Porque cuando llegamos a la funeraria, me dice, ay, pastor, me... es que mi esposo era el más bueno de este mundo. A oh, la gran puchica. Y la hermana todavía con lentes oscuros, no porque estaba llorando, sino por los trancazos que le había pegado. No. San Pablo va a decir aquí, miren, concretamente yo, yo les voy a decir esto pastores, los, los ministros que están aquí, no acaso tenemos ciertas presiones por la gente de la iglesia, que cualquiera de sus familiares que se muere quieren que prediquemos de que sí, fue salvo ¿verdad? y se las inventan y entonces comienzan, es que fíjese que en el último segundo de plano, él aceptó al señor, y entonces quieren que uno los mande al cielo lo, lo quieren forzar a uno ¿verdad? Porque, porque entonces uno tiene que predicar que sí se fue al cielo, pero júreme que lo va a predicar, miren, prométame que se fue al cielo, y yo qué sé. <risa> Martín Lutero decía, tres grandes sorpresas me voy a llevar cuando llegue al cielo. Primera, encontrar personas que yo pensé que no iban a estar aquí. No encontrar personas que yo pensé que sí iban a estar ahí. Y la tercera gran sorpresa, que yo esté aquí, decía Martín Lutero. Ah, esas son tres sorpresas que nos vamos a llevar en el cielo, ¿verdad? Los que lleguemos, de repente algunos no llegan, ¿verdad? Esa va a ser una sorpresa, pero eso depende del Señor. Mi fe está en el Señor. Él me dice que sí, bueno, el justo por la fe vivirá. Esto quiere decir, como un colorario final, Dios es justo no porque el hombre lo justifique, sino porque su naturaleza es de justicia.